¿Cómo te enteraste de esto? Pues un chivatón. ¿Y cómo se llama tu chivatón? Bueno, pues es uno de esos que no tiene nombre. Ay, estos chingados anónimos, caray. Estás muy bien, entendido. Es el imperio del profeta de un azteca loco Una revolución, la inquisición yo la provoco Es la conquista de Aslan, la gloria y el infierno Es una marcha triunfal, jugaste y llena en serio Con doce demonios te espero yo en el cementerio Conmigo trece surcalifas, soy un guerrillero Y prefiero... Morir parado, que morir arrodillado Y traicionar aquel que me ha ayudado no abras la boca, te perforo con un sacacorcho Ya sea por bien o sea por mal Tu lengua te la mocha, poco a poco Esperaría que caigas Para yo aplastarte y arrastrarte Y poder darte una lección Sin compasión y sin misericordia Culminación, difamación, cambiaste tú la historia Pues le faltaste el respeto A diablo y profeta Has traicionado a un ser que tiene sangre azteca Es el imperio de un profeta azteca no abras la boca, porque está aquí te toca Tal vez tú puedas hablar, tal vez puedas inventar Pero te juro si te topo no lo vas a contar Es el imperio de un profeta seca, No abras la boca, porque está aquí te toca Tal vez tú puedas hablar, tal vez puedas inventar Pero te juro si te topo no lo vas a advertí, te aconsejé que no me traicionaras Te convertí, yo te formé con esto tú me pagas Soy Azteca, homie, el profeta, homie El que la hace me la paga, te lo juro, homie Y ten cuidado que del plato a la boca se te cae la sopa Por con ahora tu sangre brota Subestimaste mis acciones, te mi Eras mi amigo, te lo viste en piruja barata De casa no van ni la fama, tú no tienes nada Vas presumiendo por el mundo ese no tienes nada Me río de tu persona y de tu ceja rasurada De tus historias, fantasías, de tu pendejada Tarde o temprano, nunca olvido, siempre me las cobro Tu nombre escrito en mi libro negro y no lo borro Existen reglas importantes, solo dos te digo Mantén boca cerrada y no traiciones a un amigo Es el imperio de un profeta azteca, no habrás la boca. Porque esta aquí te toca, tal vez tú puedas hablar, tal vez puedas inventar, pero te juro si te toco, no la vas a contar. Es el imperio de un profeta azteca, no abras la boca, porque esta aquí te toca, tal vez tú puedas hablar, tal vez puedas inventar, pero te juro si te toco, no la vas a contar. Dime con quién te juntas y yo te diré quién eres. Deja de usar mi nombre para conseguir mujeres Sé tú mismo, por ti mismo Y aléjate de mí porque te vuelvo en espejismo Como quisiera que me hubieras dado tú la cara Más te escondiste como una avestruza Jesús le rogaba para agarrarte o que te encontrara Pero tu miedo te salvó, no dejo que te hallara Pero recuerda esto, adieros somos y ya en el camino andamos Te lo juro que si nos topamos, haré que tragues tu puto veneno Y ruega a Dios que no te encuentre y te meta un leño Pues la traición es un pecado mortal Es consecuencia fatal, es mi venganza letal ja, Solo recuerda lo que yo te digo Eras mi amigo y te volviste a ser mi enemigo Es el imperio de un profeta cerca No abras la boca porque esta aquí te toca Tal vez tú puedas hablar, tal vez puedas inventar Pero te juro si te toco no lo vas a contar Es el imperio de un profeta cerca No abras la boca Tal vez tú puedas hablar, tal vez puedas inventar, pero te juro si te.